Cuatro Tres Dos uno, Cero Atención, atención, se apresa el programa La Otra Oreja La Otra Oreja Un programa musicalmente incorrecto Melódicamente tendencioso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 ¿Y vos quién sos? Edun Ashman Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. ¡Que te salga lindo tu programa! Vos sos Edun Ashman. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La otra oreja intergaláctica. Ha partido Mikis Teodorakis, este compositor, poeta, un comunista, un, mar, un partisano antifascista, militante clandestino, luchador de las causas justas. Bueno, y ahora es inmortal. ¿Serán estos tiempos los encargados de aprestarnos, de asestarnos golpes que parecen dejarnos en la orfandad? No hay tal destino para los pueblos. Mikis es eterno y es para ellos que finalmente nacen y crecen hasta alcanzar dimensión de gigantes, los seres humanos como Mikis. Para sus pueblos, para apadrinar el futuro de la humanidad, para entregarles el legado que destruye la guerra, la tortura y la muerte. Su imponente figura dirigirá las orquestas en el imaginario de la futura sociedad, donde el hombre y la mujer, finalmente libres de toda explotación y opresión, pueden entonar las canciones de Mikis Theodorakis, que compuso para el disfrute del espíritu humano. Y lo recordamos quizás en una imagen lejana de una fotografía vieja manifestando en París junto con Yves Montan, con Simón Signoret, por los desaparecidos en la Argentina. Y él fue uno de los que llevó la pancarta de mi viejo. Με τόσα σαφίλα σου γνεύθη ο ήλιος, καλημέρα Με τόσα φλάμπουρα λάμπη λάμπη ο ουρανός Και τούτη μες στα σιδερά και εκείνη μες στο και του τι μες τα σιδερά κι εκείνη μες το χώμα. Σόπα όπου να'ναι θα σημβάνουν οι από το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Aυτό το χώμα είναι după τους και după μας. το χώμα είναι după τους και după μας. Oreja Latinoamericana. Aide Tamara bunke más conocida como Tamara Bunke o su nombre de guerra, Tania, que fue una activista revolucionaria, espía al servicio de Cuba y guerrillera argentina. Murió en combate mientras se desempeñaba a las órdenes del Che Guevara. ...en la guerrilla de Niancahuazú, en Bolivia. Sus restos mortales recién fueron recibidos en 1998. Trasladados a Cuba, se encuentran enterrados... ...en el mausoleo del Che Guevara, ubicado en la provincia de Villa Clara... ...junto a los restos del Che y otros 28 guerrilleros... ...que, estive, que estuvieron bajo su mando en Bolivia. En homenaje a Tamara Bunke muerta un 31 de agosto escuchamos 31 de agosto un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo 31 de agosto Tania la guerrillera Lindenis Galve por la otra oreja 31 de agosto 67 80 soldados junto a un orato, dispararon traidores bien resguardados sin saber que era el principio y no el fin 31 de agosto 67 En el vado de yeso del Río grande La arrastró la corriente y sobre un remanso La encontraron sin vida seis días después Ay, Tania hombre se escucha en la alborada ay tania inmortal valiente enamorada Cunaron milongas y comparsitas, soñabas con viajar a la luna de Julio Verne. Y en tu juventud junto a Marciengués, proclamaste vencer aún a la muerte. Atractiva leal, sonrisa plena. Amiga de todos los desvalidos Recogías al paso muchos cumplidos Y en tu corazón, quién sabe tu amor Dejar un recuerdo Con qué he de irme, con flores que fenecen Nada será mi nombre alguna vez Nada dejará en pos de mí en la tierra Al menos flores al menos cantos, coma de obrar mi corazón, ¿acaso en vano venimos a vivir, a brotar en la tierra? Ay, Tania, Flor silvestre, luna de mañana. tu acordeón en las quebradas 31 de agosto 2017 vuelo un homenaje en Chamamé para Tamara Tania y Laura Gutiérrez desde Sopocachi te canto, che el montículo a las plazas españa Ay, Tania, mi Bolivia es tu camarada, vamos. Tu nombre se escucha en la morada, Flor Silvestre, luna de mañana, Por Silvestre, luna de mañana, suena tu acordeón en, en la quebrada, tu acordeón en la quebrada, mortal de rebelde. Latinoamericana Y a pedido de, de varios oyentes y varias oyentas que dicen que no pasamos, hace mucho que no pasamos a lo de Silvio Rodríguez, y preparamos un programa con mucho Silvio Rodríguez, con temas de él, con él, o a pesar de él. Bueno, estuvimos en México hace pocos años y se acercó en la radio Comanilel, y donde hacíamos La Otra y Jaip, y nos dijo algo Silvio Rodríguez en relación a los zapatistas y presenta el tema. Hay un grupo que dice... Silvio Rodríguez, trovador cubano saluda a las comunidades autónomas de Chiapas bueno un saludo fraterno y admirado además y solidario con las comunidades de Chiapas en resistencia desde aquí desde como podemos seguimos el desarrollo de ese movimiento tan interesante que se viene desarrollando desde hace tantos años con mucha admiración y mucho sentido solidario un fuerte abrazo para todos Hay un grupo que dice que lo haga reír dicen que mi canción no es así juvenil que yo no me debiera poner a cantar porque siempre estoy triste muy triste miren qué decir eso con tanto motivo para no reírse como él hay un que dice que una canción tiene que ser muy fácil para la razón, que las cosas que digo solo las sé yo, no han abierto los ojos al mundo. Miren que decir eso con tanto motivo para preocuparse como hoy. Hay un grupo que quiere que lo haga feliz. Que me vira la espalda y se pone a reír, yo no puedo vivir fácilmente sin ver que suceden mil cosas, tan tristes, miren que decir eso con tanto motivo para no reírse, como ir, como ir, cómo ir. escuchando en la otra oreja y de México nos fuimos unos días a Cuba al festival de cine y nos encontramos con Silvio Rodríguez en un pueblito donde él daba un concierto gratuito eh, un concierto maravilloso. La gente cantaba, pero estaba como hipnotizada frente a, a la guitarra de Silvio Rodríguez, un tremendo contrabajo, que le he sacado más fotos a ese contrabajo, a Contraluz, con el atardecer de, de fondo. Eh, bueno, un concierto maravilloso. Y ahí nos encontramos con... Con Silvio Rodríguez Y que nos presenta el tema eh, Que es preferido de algunos ¿no? Incluso de Kelmis La historia de las sillas Pero escuchamos a Silvio Rodríguez Su voz hacia el zapatismo Yo no sé decir palabras Nada más que sé hacer canción ¿Y qué canción le dedicas en este momento? La que ellos les guste Esa se la dedico y se la regalo también. Bueno, muchísimas gracias. Encantado. En el borde del camino hay una silla, la rapiña me rodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos. Que le queman la garganta con el sol y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor En la punta del amor viaja el amén en la punta más aguda que hay que ver Apunta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer, es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta. El que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción, buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa. Aunque se llene de sillas, la verdad. Estás escuchando según la otra oreja. Para no ser de mí con pedazos. Para salvarme entre únicos e impares.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 la otra oreja subversiva El Necio El Necio de, de Silvio Rodríguez por Café Huancasco es una banda hondureña de música de protesta, dicen ellos, experimental un grupo de rock muy pesado que sorprende a Silvio Rodríguez con esta versión de El Necio. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme de entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnazo,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 Aminam Fui lo que fui Ay, a Dios Que será Divino Yo me muero Como vivir. Yo me muero Como vivir. Yo me muero Como ndo a lo perdido quiero ser a la zur más que die quiero ser un congreso del unido quiero rezar a fondo grito nuestro dirán que pasó de moda la locura dirán que la gente es mala y no merece yo partiré soñando otravesura y Multiplicar pares veces, yo yo sé destino, caminando lo que vaya Dios que será divino, yo me puedo yo me puedo conmigo, yo me puedo convivir. Otra oreja latinoamericana. ¿Y por qué no pones eh, la otra oreja subversiva, Lucas? Porque vamos a escuchar una versión eh, subversiva del unicornio. ¿Sí? Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja subversiva. Ahí lo dice Liliana Daunes, ¿no? Qué voz, ¿eh? Qué voz, Liliana Daunes. Bueno, decía que este, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez y a Leo Maslía, de Uruguay, haciendo el unicornio. Temón, ¿eh? ¿Quién no tuvo un unicornio? Aunque sea disfrazado de caballito... Silvio Rodríguez y Leo Maslía Buscando un unicornio Por la otra oreja Mi unicornio azul ayer se me perdió, bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información, bien la voy a pagar, las flores que dejó. No me han querido hablar La otra oreja subversiva más Lía jugando un poquito con los unicornios Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul Por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí, mi unicornio azul? Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar Mi unicornio azul, por fin te encontré ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? ¡Contame! ¿Cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas? Allí yo te esperaba aquí Pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado Que de lejos se te ve, por eso aquí te encontré Mi catalejo te vio de lejos Y yo perplejo te veía el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo Mi unicornio azul, por fin te encontré Mi unicornio azul, por fin te encontré Algunos se preguntan ¿Por qué? Sos azul, muy pocos se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o oh, de pronto marcarte en el carnet. Una inasistencia, mi unicornio azul Por fin te encontré Solo que no comprendo ¿Por qué estás verde, mi unicornio azul? Por fin te encontré ¿No me dijiste a dónde fuiste? Podría torturarte Para obligarte a confesarte Pero no, porque yo no estoy de acuerdo Con la tortura, mi unicornio azul Por fin te encontré, mi unicornio azul Por fin te encontré Ahora tengo algo para mostrarles A mis amigas, mi unicornio azul Ahora mis amigos ya no pueden decir Que soy un mentiroso Los voy a llamar y les voy a decir Que vengan a mirar cómo era cierto Que en el fondo de mi casa hay un mi unicornio azul, que sos vos. Mi unicornio marrón, mi unicornio gris. Mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Estás escuchando según la otra oreja. Bueno, y vamos a presentar ahora al Grupo Síntesis y Silvio Rodríguez. El Grupo Síntesis un grupazo... De, de música este muy ecléctica por la otra oreja Los cuerdos lo Y en ese mismo instante, desde el cielo, los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios, descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Era extraño aquel hombre, por, por tal lo tomaron, porque besaba todo lo que hallaba a su paso. Nos cantó Silvio Rodríguez con el Grupo Síntesis, este grupo cubano que escuchamos en el 2001, en La Habana, el 31 de diciembre del 2001. Y algún día volveremos a pasar Afro-Cuba y Grupo Síntesis, que escuchamos en esa... ...en esa jornada festejando no solamente el Año Nuevo... ...sino el aniversario de la Revolución Cubana... ...el 31 de diciembre del 2001... ...cerraron los bambán... -bam. ...así más o menos movidito vino esa noche... ...estás escuchando... ...Desde la Otra Oreja... ...la Otra Oreja Argenta... ...ah bueno, lo dice Quique Pesoal, vamos a obedecer... Y él. Eh, pero falta la otra oreja marplatense. Porque este. estuvimos escuchando el sábado a un grupo muy power, ¿no? La Willington, que tocó. y este es una. sería una. una contrapropaganda. Porque, o sea, normalmente uno pasa el tema del. de. antes del concierto, ¿no? Pero esto fue después del concierto Qué bien que sonó la Willington En el centro cultural Que está en Alberti del 3700 A la vuelta de la esquina Un lindo centro cultural Un escenario Muy bonito Y donde tocó la Willington Y ahí Nos cantó Trabajando La Willington Por la otra oreja prefer Y con eso yo lo y si voy a morir, que no se acaba de tanto, si descanso no me canso. Y vaya donde vaya siempre llevo la hamaca paraguaya para dormir un rato y así poder soñar toda una vida sin trabajar. y me voy a morir, que no sea trabajando. Si descanso no me canso, y con eso yo lo trazo. Nu se că va cântu, nu mi-e cântos, nu mi escuchando por la otra oreja y seguimos escuchando a la Willington recibimos el mensaje de Norita Cortiñas que está escuchando también la otra oreja y seguramente Guillermo y Aurora bailando este fin de programa a Mauro de la pileta si sí, el jueves le damos Lo pierdo, lo pierdo En la pileta lo pierdo Se va para adelante Se va para adelante Ultrafacho Pero para mí es ultrafacho Odi a los de las villas Y se pone de rodillas ante un dios El del Vaticano justo calificado Es lo que le reclama Al Estado No quieren inclusarse Con gente de otra clase No, no estoy equivocado No Maltrata su capa y lo único que quiere è llevársela a la cama. patria grande quiere pueblos cagado de hambre a través de sus medios ha creado un imperio y no no hay que tenerle miedo apuesta a lo privado para debilitar al estado extraña al 90 y llama a la justicia solo cuando tiene sus vendas maltrata a su cama y lo único que quiere de să la cama. Să sure Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y escuchamos a la Wellington a pura fiesta, ¿eh? no solamente escuchándolo en la radio, sino en vivo. Es una fiesta. Eh, y seguimos escuchando un tema que, con el cual festejamos el programa 300. Con Palo Pandolfo, nuestro querido Palo Pandolfo, que se fue. La Wellington dice que el raro soy yo. Haciéndole caso a los chicos Como tienen que ver a los chicos A las chicas, a los chiques A las chicoas ¿Sí? ¿Bien? ¿Está bien, Río? Sí Perfecto, bueno Y vamos a festejar Porque para fiestas no vamos a vamos, No vamos a ahorrar, ¿no? La pasé muy Perfecto, gracias eh, Río, yo también la pasé muy bien eh, Eh, y vamos a festejar esta fiesta judía El Año Nuevo con Lautaro y otros judíos antisionistas eh, Vamos a escuchar la música Klezmer ¿sí? Ahí empieza el clarinete, bien Klezmer Haciendo honor a la música polaca, judía Vamos a escuchar a la Barcelona, Gypsy, Klezmer, orquesta. Desde Barcelona, la música judía, la música Klezmer. Diciéndonos, hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Tu la del sol de tu bravura le pisar cual la muerte y aquí se queda la clara la intangible trans De todo Santa Clara se despierta para verte y aquí se queda la Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa y aquí se queda la Seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre comandante.